El tema se llama ¿Cómo lograr que el diablo huya? ¿Cómo lograr que el diablo huya? Lo primero dice Santiago ¿Quieres que el diablo huya? Sí, queremos que el diablo huya Bueno, sométete a Dios Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros Oiga, queremos que el diablo huya Amén Queremos que las enfermedades se vayan Queremos que los problemas desaparezcan Queremos hermano que la victoria llegue Sometámonos a Dios Sometámonos a Dios Para que el diablo huya mi hermano El diablo no va a huir de alguien Que no se somete a Dios El diablo no te va a hacer caso Si tú no te sometes a Dios Hermano usted ha visto esos perros Cuando le están ladrando Y usted les váyase váyase Y ni bola le paran No le ponen atención Pero qué tal cuando agarro un gran palo, una piedra, ¿Ah? por bravo que sea el perro, se va. O sea que si usted se somete a Dios, tiene armas para que el diablo huya. Y si no se somete a Dios, ¿con qué armas va a hacer que el diablo huya? ¿Está entendiendo lo que le digo? Amén, hermanos. Oiga, pongan mucha atención porque yo creo que Dios nos va a hablar en esta noche. Oiga lo que dice: Someteos pues a Dios. Y yo agarré ese pedacito. Agarré someteo pum, Y lo traje al taller Voy a trabajar, saqué las herramientas Y empecé a ver qué significa La palabra someter Someteos, significa mi hermano Sujetar Y dominar Someter, o sea someterse Una persona que se somete Es una persona que está sujeta ¿Si ¿sí me entiende? Y está dominada Por Dios Porque está sujeta a Dios Entonces hermano, si está sometida a Dios Está sujeta a Dios Y está dominada por Dios Si a usted lo domina el mundo Usted no está sujeto a Dios Está sujeto al diablo Si a usted lo dominan todavía Los apetitos carnales Usted no está sujeto a Dios Está todavía sujeto al diablo Si a usted todavía lo sujetan los pleitos No está sujeto a Dios Al diablo y que el Señor lo reprenda Ahora La Biblia dice quieres que el diablo Huya de vosotros y yo le dije Sí. como le hago Métete con Dios Sujétate a Dios déjate que Dios Te domine completamente Oiga está bueno esto verdad Y dice aquí sujetar Es hacer lo que Dios te Manda si tú quieres Que el diablo huya tienes que Sujetarte o someterte a Dios Y hacer lo que Dios Te manda oiga Hacer lo que Dios te manda Y obedecer todo lo que Dios te manda ¿Amén? Amén Tienes que obedecer todo lo que Dios te manda Y sujetar es estar tomado de la mano de Dios Completamente Amén Entonces hermano Usted tomado de la mano de Dios No le teme a nada Amén Usted tomado de la mano de Dios No le teme a los problemas hermano Porque sabe que si Dios está con usted Dios es más grande que los problemas Amén hermano Dios es más grande que las enfermedades Dios es más grande que las necesidades Dios es Dios y Dios manda Amén hermanos Dale palmas al Señor y dale gloria Porque Él vive y reina para siempre A su nombre hermano Entonces la Biblia es específica Especifica en ese versículo Queremos hermano que el diablo huya Cuando lo reprendemos fuera diablo en el nombre de Jesús Y queremos que se vea hasta el humo cuando sale el diablo corriendo Pero si no nos sujetamos a Dios ¿Usted cree que el diablo se va a ir? ¿Ah? ¿Por qué la mayoría de gente termina en el mundo? La mayoría de cristianos terminan en el mundo ¿Por qué? Porque no le gusta sujetarse a nadie ¿Verdad? A nadie le gusta sujetarse Si alguien le dice hermano haga eso ¿oh? Pero ni el pastor me dice que lo haga ¿Y este hermano quién es? Hermano si no te sujetas a, al hermano ¿Cómo te vas a sujetar a Dios que nunca lo ha visto? ¿Está entendiendo lo que le digo hermano? Nadie se quiere sujetar a nadie Todos se creen autosuficientes Nadie, mi hermano necesita de nadie Y yo hasta ahorita yo necesito de todos ustedes hermano Amén. Yo creo que ustedes también necesitan de mí Uno al otro. Usted no... Mire al que está al lado suyo y dígale, hermano, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Necesito que ores por mí. Necesito que, que, que le pidas a Dios cuando estés orando. Necesito verte cuando vengo a la iglesia. Todos necesitamos de todos. Amén, hermano. Entonces, aquí dice la palabra. Si quieres ver al diablo huir, Sujétate a Dios. Y para sujetarse a Dios, primero tienes que pasar por una escuela. Y tienes que sujetarte a tu hermano que está a tu lado. Amén, las mujeres sujétense a sus esposos Amén, amén hermanas Amén Y los hermanos sujétense al pastor No solo lo estoy diciendo por los que están aquí Sino que hay gente que va en los carros Hay gente que está en las casas Hay gente que está en las cárceles En los hospitales y están oyendo la palabra de Dios Y hay gente que anda en el mundo Porque no se sujeta a la gente O a los siervos de Dios Ni a las cosas de Dios hermano Por eso es que terminan en el mundo Porque no les gusta sujetarse A la gente no les gusta que nadie Le llame la atención Que nadie le diga sus errores Que nadie le diga cómo anda Todos quieren vivir una vida como se les venga en gana Y ese es el problema Necesitamos vivir una vida Mi hermano sujetada Al Dios de los cielos Para que Dios dé victoria Para que Dios llene, para que Dios bendiga Necesitamos humillarnos Ante todo mi hermano Ante todo aquel que busca de Dios también, ¿verdad? Se va a sujetar a un mundano tampoco. Así el mundano, ¡bébetela, te digo! Ay, el hermano dijo que me sujetara y se va a echar una por allá. No, le estoy hablando, mi hermano, un sentido espiritual. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Sí le entiende? Pues déle palmas al Señor entonces con todo el corazón. Someter, ¿qué significa? Alguien que aprendió qué significa someter. ¿Ah? Sujetarse y después dominar. ¿Qué tienes que dominar? Esa carnita que no te deja venir a los cultos. Esa carnita que no te deja orar por las madrugadas. Esa carnita, mi hermano, que no te deja cuando hay vigilia, estás pensando que al día de mañana tienes que ir a trabajar. Y acuérdense en el mundo Que nosotros andábamos de mundanote Y del baile nos íbamos al trabajo Porque nos sujetábamos al diablo Ahora ¿por qué no nos podemos sujetar a Cristo Porque si sí podemos hermano amén ¿Qué dijo Pablo Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén Y más cuando lo hacemos con el corazón agradecido para Dios Lo podemos lograr porque Dios es bueno y para siempre Es su misericordia Dale palmas al Señor con todo su corazón Dominar Está duro dominar ¿Verdad hermano? Está duro dominar los ojos ¿Verdad hermanos varones? ¿Verdad que está duro dominar los ojos? Pasa la muchacha y, ay, ay, No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver Dominar es hermano Doblegar todo aquello que te gusta hacer ¿Sí me entiende? Si usted quiere dominar algo Tiene que, que doblegarse O sea decir no lo voy a hacer Y eso es dominar Usted domina Los ojos, dominar es dominar la lengua, amén hermanas, amén hermanos, hay que dominar esta lengua, está pesada la lengua, amén Hay que dominar la crítica, hay que dominar los chismes, hay que dominarnos mi hermano, hay que dejar que Dios nos domine y no que la carne ni el diablo Hay que someternos a Dios, hay que sujetarnos a Dios, hay que dejar que Dios nos domine, ser dominado por Dios y no por las cosas de la tierra, porque el que es dominado por Dios, Dios lo bendice y Dios lo guarda y Dios lo llena y Dios lo protege porque su hijo y los hijos de Dios se sujetan a su Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. ¿Verdad que está bueno este versículo? Ni hemos salido del versículo, fíjese. Oiga, un versículo nos tiene aquí clavados. Oiga lo que dice este versículo. En este versículo que estamos leyendo, indica la necesidad de romper decisivamente y urgentemente con la vida anterior. No me entendió, ¿verdad? Se lo voy a decir de vuelta. En este versículo que estamos leyendo, indica la necesidad. De romper decisivamente de una vez Y urgentemente o sea rápido Con la vida anterior Con la vida anterior O sea hay una necesidad en este versículo Porque hay una necesidad Porque hay mucho cristiano en el mundo Pero hay muy poco cristiano con poder Si ¿Sí me entiende Hay muchos cristianos. Mire, levante la mano a los cristianos ¿Veis por qué le da miedo hombre? Levante la mano a los cristianos De todos estos ¿Cuántos tienen poder? Ahorita le traemos unos 10 enfermos Y los sana Ahorita le traigo unos 20 desanimados Y les va a dar ánimo usted con una oración ¿Por qué no suceden las cosas? Porque no estamos dejándonos Dominar por Dios Porque el diablo no se quiere ir ¿Cómo se va a ir? Usted le dice vete diablo vete Hasta dobla el pie el diablo Ni hace así. Que te vayas. Se acuesta el diablo. Oiga, hasta ronca el diablo. ¡Que fuera! Y dice el diablo, "Fuera usted, váyase y cierra la puerta de su casa, imagínese, a usted lo está sacando." Sí, porque los que no se sujetan a Dios terminan con otra mujer. ¿Y que en vez de sacar al diablo de ahí, más bien el diablo lo sacó a usted y le cerró la puerta y se metió él? ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Quieres que el diablo huya? Sí, sujétate a Dios Sométete a Dios Hermano, el día que tú pruebes Someterte a Dios como manda La palabra de Dios el día que tú te metas verdaderamente en lo que es la palabra de Dios y vidas una vida consagrada a Dios, una vida apartada del mal, apartada de todo lo malo mi hermano y metida usted 100% en las cosas de Dios, yo le aseguro que no va a necesitar ni reprender, solamente va a levantar su mano y el diablo al ver que usted la mano la lleva para arriba, él va a ver y va a decir ya se sujetó a Dios, ya se sometió a Dios, ya está buscando la santidad, ya se está metiendo en las cosas de Dios, yo no necesito que me corra, Yo mismo me agarro, dice el diablo Y yo mismo me voy, ¿por qué? Porque el diablo sabe cuando una iglesia está en el poder del Espíritu Santo El diablo sabe cuando andan llenos del poder de Dios Los hijos de Dios andan llenos de la autoridad del Dios de los cielos Él reconoce esa autoridad, él la huele, la siente Porque él sabe cuando los hijos de Dios buscan al Dios verdadero, hermano El diablo sabe. Por eso llegaron aquí los ambulantes. Y le dijo, fuera en el nombre del que predica Pablo. ¿Sabe que el diablo, cuando los oyó, cuando los oyó el diablo se empezó a remangar la camisa. Y empezó a... ¿Cómo dijiste? Fuera en el nombre del que predica Pablo. Espérate. Ahorita voy a ver si es cierto que me voy a ir. ¿Ya ¿Cómo dijiste? Fuera en el nombre del que predica Pablo y que los agarra del pelo, hermano, y les pega una pero paliza. Hasta la ropa les quitó. Imagínense cómo salieron tapándose. Tapándose, qué vergüenza. El diablo desnudo los mandó. Hermano, ¿y por qué suceden estas cosas? Porque la iglesia no se quiere sujetar a Dios. Sí, hermanos. Porque la gente no se quiere sujetar a Dios. ¿Me oyó? ¿O no me oyó? Entonces al sujetarnos a Dios Estamos rompiendo decisivamente La vida pasada O sea dejamos completamente las, Los rudimentos, las cosas de antes Y vivimos una vida consagrada a Dios ¿Está entendiendo cómo hacer Para que el diablo huya? Apártese por un, unas dos semanas De la tele Apártese por unas dos semanas De andar chismeando Apártese dos semanitas Dos semanas no chisme nada, no hable de nadie por dos semanas, dos semanas nada más. No señale a nadie, no señale en la iglesia ni en ningún lado a nadie por dos semanas. Por dos semanas, cuando salga de su trabajo, agarre una Biblia y lea así un versículo, aunque sea un capítulo. Uno, por dos semanas antes de que se acueste, ya no se acueste como el animalito, doble sus rodillas por dos semanas. Cuando se levante, no se levante como el animalito. Eh, mi hermano, doble sus rodillas por dos semanas. Y en dos semanas hermano busque la presencia de Dios en oración, en ayuno, busque ayunar, busque orar, busque ir a la iglesia por dos semanas seguidas y usted mismo se va a dar cuenta lo que le va a suceder a su vida, algo va a pasar, las cadenas se van a romper, los yugos se van a pudrir, las enfermedades se van a sanar, los ciegos van a abrir los ojos, los mudos van a hablar, los muertos van a resucitar por medio del poder. Que Dios le va a dar Porque Dios bendice A los que se sujetan Amén A los que se sujetan a hijos que no les gusta sujetarse a los padres Para nada ¿Cómo les va a esos hijos? Mal ¿Por qué? Porque no les gusta sujetarse Y así es hermano La palabra del Señor dice Oiga en este versículo Vengo y le repito Indica la necesidad de romper Decisivamente y urgentemente Con la vida anterior Ahora ¿qué dice, usted ha ido una vez al doctor, mire lo que le dice el doctor Quiere vivir, quiere vivir, o sea en pocas palabras Si usted tiene una enfermedad, un cáncer, lo que sea Pero una enfermedad incurable y lo tienen que operar ¿Quiere vivir? Le hace la pregunta Y usted dice, sí, doctor no me quiero morir Bueno te vas a tener que someter a una operación ¿Me entiende? Te tienes que someter a una operación Ahí va el gordito, mira Todos se ríen de él y ya está, hasta aquí Ya no, ya decidí bajar de peso al doctor y le dice al doctor ¿Quieres bajar de peso? Sí, sométete a una dieta estricta Te tienes que someter a esta dieta Y tienes que dejar de comer esto Dejar de hacer esto, dejar de Y esto y esto y, y tienes que hacer esto De ahora en adelante y todo eso Entonces cuando usted llega a Cristo Cristo le dice ¿Quieres poder? Sí señor porque el diablo ya me trae Bueno Desde hoy te vas a tener que someter a una vida de oración, a una vida de lectura de la palabra. Desde hoy te vas a someter y vas a tener que ir a la iglesia más seguido, a Aragán. Vas a tener que hacer esto y el otro. Y le se tiene que someter. Si quiere una vida de victoria, tiene que someterse a lo que Dios dice, amén hermanos. Entonces, ¿cuántos quieren una vida poderosa, una vida de victoria? ¿Cuántos se quieren sujetar a Dios? A ver, cuántos se quieren sujetar a Dios. Para empezar, cuando alguien le diga algo, hágalo. Si usted no se sujeta a su hermano, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Amén. En los trabajos, hermano, no podemos nosotros. Si el patrón nos dice algo, usted le va a decir: ¿Y usted qué? ¿Le va a decir usted así al patrón? vea que no? Y si no se sujeta, ¿qué hace el patrón? ¿A ¿Verdad que lo corre? Así también, hermano. El que no se sujeta a Dios, no lo corre Dios. ¿Sabe quién lo corre? Pues el diablo. Entonces aquí dice la palabra Si nosotros queremos vivir una vida saludable Tenemos que sujetarnos a algo Amén Porque eh, como le digo en el principio Mucha gente termina en el mundo ¿Por qué se van al mundo mejor? Porque no se sujetan a nadie Si va por allá y el ministro lo ve Y le dice ¿Sabe qué hermanito? Necesito que se vaya para adentro ¿Qué le importa a usted? Y ya empezó No se sujeta Dice mejor me voy de la iglesia. Oigan, ¿cómo está esto? Si nosotros, hermanos, somos eh, sujetos a Dios, ¿por qué no sujetarnos a un hermano? Amén, hermanos, amén, hermanos. Entonces, si tú no te sujetas a alguien, ¿cómo te vas a sujetar a Dios? ¿Verdad que está difícil la cosa? Bueno, entonces, cuando andas mal, no tienes armas. óigame cuando tú no estás sujeto a Dios, No tienes ninguna arma como reprender al diablo Si ¿Sí me entiendes? o sea cuando tú te sujetas a Dios te armas Por eso Pablo decía en Efesios capítulo 5 versículo 10 por ahí Dice vestido de toda la armadura de Dios Oiga ahí hay un pleito para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo O sea cuando tú te sujetas a Dios te vistes de la armadura de Dios Te vistes del poder de Dios Porque Dios mismo te da tus armas del Señor y le da las armas que no son carnales, acuérdese, sino que son poderosas. ¿Para qué? Para destrucción, o sea que Si el diablo viene contra usted y usted está Sujeto a Dios y Dios lo viste Lo arma con la armadura mi hermano Aunque el diablo venga mi hermano en contra De usted no va a poder hacerle daño ¿Por qué? Porque usted está viviendo una vida Mi hermano sometida al Dios De los cielos, aleluya, se somete A las cosas de Dios, a la palabra a Lo que dice Dios lo hace Mi hermano ¿Por qué? Porque quiere obedecer A lo que el Señor le manda Y por eso el Señor le da la victoria En medio de las pruebas, alabado sea el nombre precioso de Cristo bendito sea su nombre en Efesios no lo lea porque está muy chiquito el versículo solo dice Efesios 4:27 dice ni deis lugar al diablo oiga ni deis lugar al diablo o sea si tú te sujetas a Dios Dios te da victoria si tú no te sujetas a Dios le estás dando lugar al diablo amén, amén hermano Oiga voy a repetirle porque yo quiero que se lo grabe bien Si usted no se sujeta a Dios Le está dando lugar al diablo ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque si el único rebelde que yo conozco en la Biblia Es el diablo y que el Señor lo reprenda Amén Porque los hijos de Dios obedecen a Dios hermano El que, el que obedeció a Dios hermano Dios siempre le daba victoria Mire Gedeón Gedeón mi hermano el Señor le dijo manda a todos los que tengan miedo y se estremezcan para su casa Y desde ahí se fueron 22 mil ese mismo día y él se quedó asustado y dijo Dios mío se van todos Espérate tú obedeces lo que yo te estoy mandando y ya vas a ver lo que va a suceder Y después llévalos a las aguas, los llevó a las aguas hermano Y ese mismo momento se le fueron, Todo quedó con 300 personas nada más y hermano Físicamente, mentalmente Y mi hermano psicológicamente Ese hombre estaba derrotado Pero sabe qué fue lo que le dio la victoria Que se sujetó A lo que Dios le mandó Obedeció lo que Dios le dijo, y cuando él fue a pelear, él no necesitó pelear. Por eso, mi hermano, cuando los hijos de Dios nos sujetamos a Dios, yo no ya no necesito pelear contra el diablo, porque porque yo me sujeto a Dios, el diablo, mi hermano, no puede pelear conmigo, sino que Dios pelea por mí, Él pelea mi batalla, Él lucha por mí, Él me da la victoria, Él me llena de su gracia y me da mi hermano la unción que necesito para derrotar al diablo. Y a sus demonios en el nombre de Cristo Jesús, de los palmas al Señor hermano, hay poder de Dios hay autoridad de Dios hay llenura del Espíritu porque Dios nos quiere hablar y nos quiere bendecir y nos quiere llenar el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu dice, amén hermanos amén hermanos entonces no le demos lugar al al, al diablo, amén hermanos vivamos una vida sujeta a Dios hombre Le voy a leer una vez más el versículo para que me lo entienda. Santiago 4:7, ahí empezamos. Someteos, oiga, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo la pura palabra resistir. Resista, hermano, resista. Ya me estoy cayendo. Resista otro poquito. O sea, aguántese. O sea, mi hermano, no le no no le dé. O sea, si usted no se aguanta, lo contrario sería la palabra Les dio lugar, le dio oportunidad. ¿Sí me entiende? Pero si se aguantó como los meros cristianos. Cuando el diablo lo estaba tentando. Y, y, le, y le mandó por ahí a alguien que le dijo: Mira, voy para un baile. Vamos. Y usted dice: No, no voy a ir. ¿Por qué no vas? Porque me estoy aguantando Me estoy resistiendo Soy cristiano, soy hijo de Dios Y voy a resistir Todas esas tentaciones Y Pero vamos, mira, vamos a ir a pasear Vamos a ir al cine, allá, mira, vamos a ir al cine No, no voy a ir, ¿y por qué? Porque voy a resistir Como hijo de Dios, aleluya Me voy a parar firme y voy a resistir Todo ataque, todo dardo Todo lo que el diablo mande Lo voy a resistir en el nombre De Jesús de Nazaret Bendito sea su nombre A su nombre hermano O sea que resista Ahí dice vestido de la armadura de Dios Para que podáis estar firme Firme significa resistir Amén hermanos Y ahí dice la palabra ¿Qué dice aquí 47 dice someteos pues a Dios Resistir Resistir Es que no aguanté, hermano Es que no pude Es que no la hice ¿Por qué no la hiciste No te sujetas a Dios ¿Cómo vas a aguantar una embestida del diablo? Si el diablo solo le hace achos y se caen 50 cristianos. Ya el diablo solo estornude ya se caen los hermanos. ¿Cómo está eso hermano? Achos, un montón caídos. ¿Y por qué se caen los cristianos? No están firmes, no están resistiendo, no están peleando la buena batalla. Pelee hermano como los cristianos mire cuando le venga la tentación usted diga en el nombre de Jesús no me vas a vencer diablo mugroso mira yo estoy confiando que Dios está conmigo y me va a dar las fuerzas para decirle a eso que no yo voy a vencer, yo voy a vencer, yo voy a vencer la lucha más grande mi hermano que el cristiano tiene no es contra el diablo sino contra su propia carne porque la carne no la puede mi hermano dominar y por eso es que el diablo nos trae como nos trae ¿Por qué? Porque no nos podemos dominar Ni nosotros mismos Mi hermano ¿Cómo vamos a dominar al diablo? ¿Sí me entendió? Ahora después dicen el 8 Vamos ya al segundo versículo Hijo y son cuatro. Se me asustaron ¿verdad? No ya le voy a terminar Le voy rápido Ya voy a Mire hasta me voy a saltar Pero voy a ir al 8 Acercaos a Dios ¿Para qué quiere Dios Que nos acerquemos a Él? Para que Él también Se acerque a nosotros ¿Sí me entiende lo que le digo? Si usted no se acerca a Dios, ¿cómo quiere tener a Dios cerca? Hay gente que dice: Señor, porque cuando oro ya no te siento, porque cuando oro, Señor, ya no siento tu presencia. Si no te acercas a la iglesia, si no te acercas, hermano, a oír la palabra de Dios, ¿cómo vas a querer sentir la presencia de Dios? Si no te acercas a orar con Dios en, en tu casa, vayan. deja la iglesia en tu casa. Si no te acercas a buscarlo en oración. ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios? Señor ¿Por qué no siento que me estás usando como antes me usabas? Pues porque no oras como antes orabas Si tú oraras como antes orabas Yo te voy a usar como antes te usaba ¿Si ¿Sí me entiende? La mayoría de cristianos dicen no, Hombre cuando yo empecé yo me acuerdo cómo evangelizaba Yo hacía esto, yo hacía lo otro Viven una vida de recuerdos Una vida de recuerdos hermano No vivan los recuerdos La Biblia dice que cada día tiene su propio afán Usted no ande viviendo que Ay, como antes me usaba, no Dios quiero ir como hoy me usa Dios No como me usaba, no Como me sigue usando Dios El mismo Jonás que predicaba con fuerza Sigue predicando todavía El mismo Jonás que oraba antes Sigue orando todavía El mismo Jonás que leía la Biblia Sigue leyendo la Biblia todavía El mismo Jonás de antes Tiene que ser el mismo de hoy Amén hermanos El mismo usted tiene que ser el mismo hoy No tiene que vivir una vida de recuerdos Hay gente que dice Hombre yo me acuerdo como antes Dios hablaba conmigo Como antes olvídeselo lo de antes Viva una vida presente Amén hermanos Una vida presente quiere Dios No una vida pasada Gloria a Dios Oiga Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Ahora viene Pecadores Limpiar las manos Y vosotros los de doble ánimo Hasta aquí me voy a detener Porque aquí Dios nos quiere hablar Vosotros los de doble ánimo Hay gente que en un día anda por el cielo Y al siguiente día por el suelo ¿Sí me entiende Un día arriba, un día abajo Un día arriba, un día abajo Ya les voy a traer un columpio Para que estén arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo no mi hermano este no es un arriba abajo este es un arriba y arriba y no es la bamba pero si sí es arriba y arriba Amén hermano. vamos para arriba, no vamos para abajo, vamos para arriba día con día, vamos para arriba buscando la presencia de Dios, no viendo para abajo, viendo para arriba, arriba, arriba, tiene el Dios hermano, Dios no está abajo, Dios no está al lado, Dios no está al otro lado, Dios está arriba y los ojos tienen que estar arriba, puestos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, ahí tiene que tener los ojos, arriba, amén hermanos. ¿A dónde tiene que voltear a ver usted para los problemas? los arriba! No vea los problemas a los lados Vea para arriba mi hermano Amén, vea para arriba todo el tiempo Los de doble ánimo Esos que un día están bien Pero pff, encendidos Con Dios Y yo los veo hablando aquí mire Hasta en lenguas Los veo tocados por el poder de Dios Y a la semana siguiente Hermano porque no ha venido Ahí les anda llamando uno. Ay, hermano, es que viera, doble ánimo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Doble ánimo. Eso dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificar, o sea, una cosa es limpiar y otra cosa es purificar. ¿Sí me entiende? Porque usted no limpia su corazón, Dios se lo limpia. Amén. Pero si usted limpia su corazón, deje que Dios purifique su corazón Amén hermanos La contaminación más grande que el diablo mete es en el corazón No es en la mente, amén Porque en la mente mi hermano el diablo no hace nada En el corazón es donde el diablo quiere trabajar Pero no le vamos a dar chance, amén hermanos Y véngase hasta el 10 Aquí quiere Dios, cuántos quieren que el diablo huya de vosotros ¿Cuántos quieren ver que el diablo huya de vosotros? Si usted quiere ver que el diablo huya, dice la Biblia en el versículo 10. Humillaos delante del Señor para que Él los exalte. ¿Ok? Aquí se resume todo lo que hablamos. Humillándonos delante de Dios. Humillándonos delante de Dios. Y ahí se resume todo el mensaje. Aquí termina el mensaje. Quiere ver que el diablo se vaya Quiere ver una vida victoriosa Quiere ver una vida con poder Quiere ver la autoridad de Dios Humíllese delante de Dios Amén hermanos Si no nos humillamos No vivimos una vida humillado delante de Dios humillar es mi hermano reconocer que fallamos que cometemos errores que tenemos falta hay que reconocer todas estas cosas y humillarnos delante del Dios de los cielos para que él los exalte para que él diga miren ahí está un hijo mío que que se está humillando lo voy a exaltar miren los ángeles quedan viendo cuando dice el Señor allá está mi hijo